Eureka. E inspiremos, uno, dos, tres. Expiremos, no expiremos, eh, que es distinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, vamos a respirar. Porque la respiración es muy importante y hoy os lo vamos a contar en Eureka Comado Martínez, eh, Mado, muy buenas Qué Buenas noches Seguramente alguna vez has oído eso de Eh, respira hondo, ¿no? Ante una sí, situación sí, sí, difícil claro. y estresante, ¿no? ¿Verdad que sí? En plan, eh, frena, frena que se te va el pistón, ¿no? Bueno, pues es que eh, respirar es la primera cosa que hacemos al nacer Respiramos así como unas 20.000 veces al día Nada más y nada menos Y todos respiramos, sí, pero no todos lo hacemos igual. De hecho, eh, pues con las piezas de la vida solemos respirar bastante mal, aunque no, aunque no te lo creas, y bueno, pero nunca es tarde, para aprender a controlar la respiración y respirar bien, ¿no? Y el primer beneficiado será nuestro corazón, porque la respiración y el ritmo cardíaco están íntimamente ligados, ¿no? Por ejemplo, el estrés hace que aumente nuestro ritmo cardíaco y la tensión muscular, ¿no? que es algo que, bueno, pues no nos viene nada bien afecta pues negativamente a nuestra salud cardiovascular, la hipertensión, la arteriosclerosis, pero si aprendemos a controlar nuestra respiración, a respirar bien, podemos controlar también el ritmo cardíaco. Y es tan sencillo como inspirar y expirar lentamente, ¿no? Si lo hacemos, nos relajamos, ¿no? Se relaja nuestra mente, baja el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial... Se relajan los músculos. Luego explicaremos, además, al final, ¿vale? Lo explicaremos al final eh, cómo se hace. Pondremos una práctica, diremos cómo se hace, ¿no? ¿Qué pasa con la respiración y los estados de ánimo? Yo no sé si esto lo has pensado tú alguna vez si la gente lo ha, lo ha pensado, ¿no? Esta relación. Eh, bueno, cuando respiramos eh, rápido y fuerte, a veces en buenos momentos, ¿no? También. En momentos de alegría, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí. O de sí. placer. O pues de placer, bueno. Claro, y no quiere decir que respiremos... Vale. ¿Ya me has sacado la risa? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con la respiración y los estados de ánimo? Eh, bueno, pues pasa que las emociones negativas, las preocupaciones, los disgustos, ¿no? las peleas, eh, nos pueden sumir en una maraña de estrés y hacer que empecemos a respirar cada vez más deprisa. A veces, hasta tener un ataque de ansiedad o de pánico, ¿no? precisamente debido a eso, a la, a la hiperventilación. Yo no sé si los que nos están escuchando han tenido alguna vez un ataque de ansiedad, yo he tenido muchos, <ríe> y de pánico también, y, y, y, a, y a veces me sorprendo que hablo con gente que me dicen pues yo nunca <ríe> yo nunca he tenido eso, a mí nunca me ha pasado. Oye, pues no sabéis la suerte que tenéis, me dais envidiaca. Y bueno, pues si el estado de ánimo descoloca nuestra respiración, hagamos lo contrario, hagamos que la respiración nos ayude a modular nuestro estado de ánimo porque Martin Paulus de la universidad de California en un artículo que publicó en la revista depression and anxiety dijo eso que la respiración puede ser ¿no? eh, nos puede servir como una herramienta experimental para influir en los niveles de ansiedad esto es muy interesante al respirar profundamente le estamos diciendo a nuestro cerebro que todo está bien ¿no? y al final pues este pues, se lo creerá ¿no? respirar profundamente nos relaja sí. Está demostrado y la culpa la tienen unas 350 neuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo. Cuanto más rápido respiramos, más activas están, ¿no? Y cuanto más despacio lo hacemos, más tranquilillas están. Y estas bichas pues, son muy importantes porque envían señales a un área cerebral involucrada precisamente en la respuesta Eh, al cuerpo ante el estrés y el pánico. ¿no? Ese, ese, ese estudio fue publicado también en la Universidad de Stanford, en la, en la revista Science. Y es ha sido interesante. ¿no? Eh, pero bueno, también nos puede ayudar a muchas otras cosas, respirar bien. Por ejemplo, pues por, por ejemplo, cuando no podemos dormir. ¿no? Esto que dices, no puedo dormir, pero para de pensar, para de pensar. O sea, hasta que dices ahí que tengo mil de preocupaciones, que dices, apágate ya, apágate ya. <risa> que quiero dormir, ¿no? Y cuanto más te pasa, más... Que deja y deja de hablar que... la voz de la conciencia, que se calle ya, ¿no? Claro, no. Sí. Y hay, hay, hay un estudio de la Universidad Social de California, publicado en la revista jama que dice que la respiración consciente ayuda a luchar contra el insomnio y dormir mejor. Una de las cosas que, que, bueno, que más nos estresa a los periodistas y a las personas que trabajamos en los medios, ¿no?, como tú y yo, eh, son las fechas de entrega, ¿no?, y los días de cierre, ¿no?, que tengo que cerrar este día, cierro la entrevista, que tengo que entregar este artículo, que el programa sale ahora, las noticias, no sé qué, bueno, eh, es, es eso, ¿no?, mucha gente, pues estudiantes, el día que tienen que entregar el trabajo, etcétera, pues hay numerosos numerosos estudios que apuntan a los beneficios de la respiración diafragmática para luchar contra, contra ese estrés, ¿no? Bien, vamos a explicar cómo se hace, porque yo sé que tú lo sabes, Bruno, porque eh, yo sé que Mucha gente habla yoga. de eso, ¿eh? eh de la de sí. respiración en diafragmática, eh, que en el fondo es eh, respirar con el diafragma, es justo, uh -huh. justo lo que está abajo de los pulmones, eh, llenar sí. el estómago, básicamente. Exactamente, aire. tú lo has dicho Tú tienes mucha experiencia en eso, yo lo sé Pues, ¿qué es la respiración diafragmática? Lo acabas de decir Tú sabes cuando los bebés están ahí durmiendo tan a Y vemos mm. que les sube y les baja la barriguita Pues eso es, ¿no? Sí, eso sí. es, y eso debería ser, ¿no? Siempre Pero la vorágine de la vida Pues hace que Acabemos perdiendo esa costumbre de respirar así Y, eh, bueno ¿Cómo se hace? Pues mira Eh, vamos a poner un ejercicio fácil eh, Nosotros estamos sentados Pero yo sé que muchos de nos, nuestros oyentes nos escuchan a veces desde la cama Tumbados, ¿no? El que esté sentado, pues el que esté tumbado, pues el que esté de pie Nos ponemos una, una mano en el pecho Y otra en, en la barriguita, en el estómago, ¿no? Y eh, lo primero que hacemos es Pues para relajarnos Hacer tres respiraciones profundas, ¿no? Inspiramos, inspiramos profundamente tres veces y luego lo que intentamos hacer es que eh, al inspirar el aire lentamente, importante, llenemos la barriguita y que el pecho no se mueva. Intentad hacerlo sin que el pecho se mueva y lo que se mueva sea la barriguita, ¿no? Uh -huh. Llenarla y vaciarla. Así es como se hace, eso es la respiración diafragmática. Y luego, a la hora de controlarlo ¿no? y de relajarnos, ese, pues para relajarnos, pues, veréis que fácil que es también, ¿no? Desacelerar el ritmo cardíaco y hacer todas estas cosas de las que estábamos hablando. Se puede utilizar también para hacer meditación consciente, centrada en la respiración, y hasta para cultivar la paciencia, creo yo. Mira, vamos allá. Lo que hay que hacer es, pues, nuevamente, ¿no? Inspiramos hondo tres veces, ¿no? Respiramos, tres respiraciones completas, ¿no? Es decir... Soltamos. Lo hacemos, ¿no? Y luego lo que hacemos es... Inspirar... Lo has hecho tú al principio, Bruno. Inspiramos y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y retenemos. Aguantamos un poquito el aire. Y Soltamos. 3, 2, 1, pequeña pausa y volvemos a hacer lo mismo. Inspiramos 1, 2, 3, 4, pausa de 4 segundos también, alargamos lo máximo, expiramos y seguimos haciendo eso. Y al final, pues, te dejas envolver por una sensación de calma y de quietud, ¿no? Por ese momento presente, permitiendo un poco que las cosas. Sean como son y es absolutamente relajante. Yo recomiendo muchísimo a los oyentes que lo prueben, si no lo han hecho nunca, lo practiquen y, y vean que realmente pues, te sientes mucho mejor. Eh, solo hace falta a veces eh, mirar un poquito a la gente eh, que por algo que tenga ellos eh, considerase que esa persona es eh, pacífica, relajada seguramente respira bien eh, le vemos caminar y camina respirando bien, y no es una cosa que haga forzadamente y que lo ensaye, sino que le sale solo y cuando nos queremos eh, parecer a esa persona, estamos haciendo bien y normalmente la gente que consideramos nerviosa, intranquila respira mal, anda eh, Si respirar eh, bien, aguantando la respiración, si imitamos al de enfrente, imitamos en función de cómo creemos eh, que es y cómo es eh, lo que nos transmite, seguramente es eh, bueno para la respiración, porque esa persona a la que nos fijamos y que hemos eh, colocado en un pedestal respira bien, normalmente, ¿eh? Pues estoy de acuerdo contigo. Y además, pues normalmente, ¿sabes? Que respiramos un poco así mal, antropicones y deprisa, que no llenamos, a lo mejor no aprovechamos nuestra capacidad, en definitiva, que no nos oxigenamos porque ya tenemos puesto el piloto automático, ¿vale? Y respiramos así de mal. Pero si practicamos y si hacemos estos ejercicios y si aprendemos a hacerlo, al final nos ponemos en ese otro piloto automático también y acabaremos siendo como esa persona que tú decías, ¿no? Ese modelo eh, que, que, que respira plácidamente y relajadamente y como hay que hacerlo, ¿no? De todas formas más hay una excepción eh, un buen respirar o lo que está detrás eh, de la respiración eh, durante un orgasmo, el eh, placer es <ríe> hiperventilación es respirar rápido, respirar Ay, mal Pero, que embargo, nos es bueno lo que sea. Eh, porque eh, nadie tiene un orgasmo respirando bien No, hombre, y también hay que hacer deporte y a ver, ¿qué quiere decir? Que, que la respiración se nos acelerará en muchos otros momentos preciosos y saludables de la vida, ¿no? Pues como tú lo has dicho, pues manteniendo relaciones sexuales, haciendo, haciendo deporte, deporte claro, estando el... contentos. <risa> es el contexto, ¿no? Claro, exactamente, claro. ¿no? Lo que estamos hablando es un poco de, de. respirar adecuadamente o tratar de controlar nuestro estado de ánimo y sobre todo nuestro ritmo cardíaco, relajarnos mediante la respiración. Eh, pues en eso, en casos en los que pues no puedes dormir, tienes esto insomnio o estás estresado, ¿no? Porque el estrés no es bueno, es mm. un gran enemigo para nuestra salud, ¿no? Empezando por nuestra salud cardiovascular y ese es el contexto en el que un poco estamos Eh, recomendando estos ejercicios Y es que además es respirar Bien de normal cuando Por el contexto tenemos que respirar Rápido y Y eso sí, para que esa respiración Sea buena y mejor eh, Hace falta que el 99,9% Del tiempo eh, Que estamos eh, entre comillas en normal Respiremos bien Exacto Eh, digamos que, que esa es la pauta. Con lo cual, la gente que respire y respire bien y profundamente. Y respire un poquito, que me ha gustado ese ejemplo que ponías, como cuando se ve a un niño dormir y descansar placidamente. Bueno, pues intentando imitarlo. Así hemos sido todos, y así respirábamos y así podemos seguir respirando si no lo probaremos. Plácidamente. Respirar, un, dos, tres. 1, 2, 3, espirar con S, ¿eh? Con S, no con X. <risa> Otro día hablaremos de <risa> eso. Bueno, eh, Mado Martínez, eh, muchas gracias. Un abrazo enorme. <risa>